Albino Almirón, que uno lo nombra, y muchísima gente lo conoce cuando lo nombramos nomás, eh, por una obra de teatro que se viene para ahora, para el mes de julio, que es, va a ser un mes muy movido en cuestiones culturales y demás. Por eso está bueno saber desde ahora para cuando hagan los planes. Buen día, Albino, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están todos por allá, por la radio? Por la 36, una radio muy querida. Este, sí, en realidad, este, ahora este, andamos con, con estas líderes del teatro este, por estrenar ahora el 12 de, de julio, este, Plantar Bandera. ¡Qué buen nombre eh. ese! ¿eh? <ríe> sí. Plantar Bandera. Este, este es un circo criollo ambientado en los años 1800 y tanto en la banda oriental, este, su circo eh, integrado por tres. Personajes, nada más Que hacen de todo, como hacen los circos de Ocho, ¿no? Presentadores Malabaristas, o sea, todos hacen todo Y, este, y van de pago en pago Y bueno eh, Van recorriendo y no van encontrando Mucho público que se diga no Y este, bueno, también, es, eh, también Estaban en los años de conquista eh, O sea, que está la guerra civil eh, Hay muchas cosas Metidas porque este, Digo, también en, en base a eso este, eh, Es humor, ¿no? humorística sí. es comedia bien. Sí, y este de esta obra ganó el, el el premio ahora este en los últimos premios Anetti este de Federico Silva y bueno y ahí este vinieron los avales como para para después poderla presentar en en una sala claro este, así que bueno todo es este inédito así que hasta la, bueno, algunas músicas también o sea que está, está divino el proyecto la verdad que este lo venimos cerrando bastante bien Estamos nosotros acá en la radio como en una onda de no dar nada por sabido, ¿no? Entonces, cuando uno dice circo criollo, ¿qué está diciendo? ¿Qué es el circo criollo? Y el circo criollo, bueno, digamos, fue el inicio de, de todo, ¿no? Digo, sobre todo acá en la banda oriental, digo, este... Vos sabés que este, después se fue transformando, digo, porque, claro, esto es... Digo, aparte, esto es una parodia del circo criollo, no claro. quiere decir exactamente el circo criollo. Pero, este se hacían representaciones teatrales también en los circos criollos eh, antes de que se, después se llevara los animales y todo ese tipo de cosas ¿no? digo, este, más que nada eran malabarismos y, y después una pequeña obra de teatro claro. este, yo me acuerdo de ver uno de los últimos circos criollos, yo muy niño ya estoy hablando por ponerles los 70 este, que fue un, un circo criollos, yo soy de Fraiventos uh -huh. yo soy oriundo de la ciudad de Fraiventos Y este y tuve la suerte de ver un, un, un, lo más parecido a un circo criollo con la obra de Dionisio Díaz. Ah, este, de, nada, de 33. Este, este, este que fue muy fuerte para mí porque imagínate ver el niño todo ensangrentado con la, la, con la hermanita corriendo en brazos, este y yo un niño y este y me quedó así esa imagen este presente porque digo este había ido a ver otra cosa al circo, este cuando hay el claro. circo vos te imaginás otra cosa, los payasos Pero, te imaginás claro sí. y no sé digo este diferentes atracciones, malabarista, equilibristas, sí, sí. no sé lo que fueran, cosas de esas y este y bueno y me encontré con esta obra de, de Dionisio Díaz que está, digo este, me quedó grabada y este como para representarte algo más o menos parecido a lo que es el circo criollo, porque es mucho más, ¿no? Digo este se hacían obras completas también. Entonces, este, en base a eso, esto es digamos como una parodia que hacemos de todo ese circo criollo, este, pero llevado más para el lado del humor también, ¿no? porque este van recorriendo y no, no, no van encontrando a nadie. Entonces, Ajá. este, es un seguir remando, seguir remando y nunca vamos a llegar. Este, pero este, bueno. Más o menos los adelantos que puedo dar, ¿no? Después, claro, claro. Sí. Después que vean la obra, este, verán los comentarios, no sé. Este, pero bien. Está bien. Bueno, ¿sabés qué? Eh, cuando uno lee eh, lo que ustedes nos mandaron, ¿no? De, de, qué, de qué va esta obra, te encontrás eh, con los protagonistas que ustedes los presentan, eh, los protagonistas que son el alambrado del campo y el surgimiento del circo criollo, ¿no? estamos hablando de un tiempo real eh, que ha pasado en nuestro país en nuestra historia, ¿no? Justamente y aparte también se se juega con lo contemporáneo, digo, claro. hay cantidad de cosas que nos vamos a ver identificado más allá de que esté ambientado en esos años, este que esto está pasando ahora, digo, este entonces Exacto. también digo este eh, claro ahí eh, van a haber muchas muchas cosas que que se van a encontrar que Que sí, que, que, que son contemporáneas, porque digo, también digo, siguen por, por los años de los años, y bueno, vamos a ver a ver sí. cuándo se puedan cambiar. sí, cuando decís que la tierra no es propia, que el suelo es ajeno, ahí vamos, vamos dando los pasos, como que fuera totalmente. hoy mismo, ¿no? totalmente, totalmente y buscando ese pueblo que no está, porque también no estamos encontrando ah, al pueblo, ¿viste? Esa está buena. Claro, hay, hay muchas metáforas, hay muchas metáforas. Claro, muchas, muchas metáforas. metáforas. Bueno, contanos, sí, sí. Eh, Esto está escrito y la dirección también la tiene Federico Silva. Federico Silva, sí, sí. Este, en general también digo todas las ideas que se nos van ocurriendo la volcamos hacia él y él después, este. Arma y, y, y bueno, y deshace y, y hace, ¿no? Sí. Este, pero claro, porque también digo, este el resto del elenco está Néstor Guzzini, que es así reconocido actor ya de ¿Qué cine. ¡Qué carrera de que teatro. tiene ya Ucini, eh! Por favor, sí. por favor. Y Carla Moscatelli, que también no se queda atrás, con premios, sí, también, divina actriz, yo ya he tenido el lujo de, de trabajar con ella. Este, hace muchos años atrás y bueno ahora cuando cuando se formó el elenco la verdad que este me, me quedé fue alegre porque este, digo está está bueno empezar a digo con Néstor es la primera vez que trabajamos juntos pero también tenemos una onda divina este es ah, un tipo bárbaro para trabajar ¿viste? Claro. así que este, estamos ahí con una armonía divina tirando tirando tirando cosas todavía te faltan muchísimo no digo porque también digo van a ver la iluminación Es otro, es otro espectáculo aparte, este, anoche pudimos verla realmente porque estuvimos ahí de prueba de iluminación y este, los farolitos, que parecen todos que fueran de esa época y, y ahora es todo tecnológico porque es todo con luces LED y todo eso, pero, este, pero se, nota, se nota eso de, de la noche, el campo, la poca iluminación, claro. este, bueno, después el día, porque también digo, vamos caminando y amanecemos caminando. Este, buscando ese pueblo sí, este, sí, sí, sí. Claro, sí, sí, eh, día y noche andando, andando ahí buscando bueno, los caminos no, de la banda oriental Nombramos este, los otros dos eh, actores Pero bueno, a vos, ya no te vas a poner vos a hablar de vos mismo Pero la gente no. te conoce mucho Te conoce por el teatro y te conoce por el carnaval y, eh, Tenés una trayectoria muy larga, muy sólida ya, ¿no? Sí, sí, sí, también, digo, este, y, y, y en realidad digo, claro, esto es, es a veces te dicen, eh, no te vas a quedar en tu casa a esperar que te llamen, y yo a veces estoy esperando que me llamen porque realmente es así y empiezan a llamarte así de espectáculo, digo, porque esto no es que uno anda ahí en la vuelta buscando, te Exacto. llaman, porque no sé si se acuerdan de vos o, o porque te han visto, o la trayectoria, como vos también lo decís, digo, este, entonces... Digo, en el caso con Néstor, por ejemplo, que tenemos ahora una terrible onda, este, es como una ganancia también, ¿viste? Porque vos decís, ¡Ah! más allá de que ves lo terrible actor, gané, gané un compañero de trabajo que, que es admirable, porque digo, como en todas las profesiones, viste que a veces hay cosas que no te llevas bien con los compañeros de trabajo, porque, digo, me ha pasado muchísimas veces también, ¿no? Sí. Y, sí. Este, y en este caso, este, no, no, digo, aparte que es un elenco reducido, somos tres, este, así que... Trabajando, pero muy cómodo, muy Son cómodo. Son tres pesados. Eh, esto va a, a la sala Lazaroff. Eh, en la sala Lazaroff, intercambiador Beloni. En la, en la curva de Maroñas, una zona también sí. muy, muy buena para llevar esta obra. Eh, no sé, ¿qué tienen pensado ustedes? Esto arranca el 12 de julio. El 12 de julio, y bueno, ya creo que hay conectadas como 10, 12 actuaciones, creo también ahí en la Lazarov. Y como es un convenio, creo que también vamos a rodar por otras salas, que todavía no nos han avisado. Ahí va. Este, pero sí, ahí en la, la salud tenemos unas, unas cuantas funciones. Mira qué bien. ¿Y es, hay chance de que puedan ir al interior? Te digo porque me parece que la obra se presta mucho, ¿no? Sí, sí, yo en, en realidad este, ya estoy tirando, digo, este, bueno, en, en mis lares allá de estos de que Ay. tengo muy, mucha gente conocida del, del ambiente teatral y todo eso este ya estoy tirando como para, para poder movernos para allá viste Exacto. pero pero claro eh, hay, se tiene que mover o, o sea más bien que eso viste que eh, la producción esto es un sí, trabajo sí. de sí. de mucha gente también no digo no sí. solo de los actores más allá de que también hacemos las veces de utilero porque cargamos la escenografía y hacemos de todo Este, a veces ya como vender tu propio espectáculo ya decís mucho digo sí, sí, que, sí. Que, venga alguien, que venga un productor a vendernos yo particularmente vos sabés que no me sé vender soy un desastre <risa> este, <risa> sí, sí, sí. bueno este. pero eh, a los oyentes les decimos muchas veces uno dice bueno no importa si tuvo premio o no tuvo premio el escritor quien escribió esta obra y que la dirige Federico Silva fue premio Neti en dramaturgia en el 2024. No es un recién llegado tampoco a, a estas cosas. Esta, eh, esta obra fue elegida especialmente, seleccionada por el Programa de Residencia Artística de la Sala Lazaroff. O sea, no es que fueron y contrataron, sino que lo seleccionaron, seleccionaron la obra. Y por todo lo que vos contabas, eh, parece que se le puede dar mucho, a, mucho para... Mucha tela para cortar ahí, ¿no? Eh, sí, la, sí, la escenografía sí. es bien sencillita. Y mira, parece sencilla, pero este, porque radica en un biombo, te lo puedo decir porque sí. está va a estar a la vista, pero sí. totalmente desarmable, donde lo llevamos, lo corremos para el lado, eh, o sea, este mucho movimiento también tenemos de él, claro, porque vos imaginate un circo glorioso que arma, termina, tiene que desarmar, ir al otro pueblo, desarma, claro. arma, ¿me entendés? Es, <risa> tiene que ser <risa> algo fácil de hacer, seguro. Y, y fácil de hacer, y bueno, también después en la práctica, ¿viste? Tenemos que armar, desarmar, armar, desarmar, que este, para nosotros, después que le encontrás la vuelta, es, es fácil. Pero ahora en este momento que tenemos muchos, porque hay, o sea, imagínate lo, lo que se usaba, latones, yo qué sé, sillitas, de todo, de todo, ¿viste? Y lo vamos metiendo arriba un carro y lo vamos cargando, ¿viste? Entonces... Este, a veces sí, sí. se transforma en complicaciones, pero también es parte de eso, o sea, de, de ir cargando todo el bagaje medio complicado. Que, lo están viviendo, que, ustedes lo están eh, viviendo al circo criollo en su plenitud. Exacto, exacto, exacto. Este, pero bueno, así que es una obra muy recomendable, yo creo que muy recomendable para, para la gente. Este, y bueno, y después este, que esperemos que les guste, ¿no? Después, lo, los oyentes que vayan, que nos cuenten. Nosotros de aquí al 12 de julio. Por supuesto, vamos a repetir eh, la información para que la gente no se vaya a olvidar, ¿no? Pero, Exacto. ¿las entradas ya se pueden comprar o todavía no? Mirá, en, no sabría decirte en ese sentido, pero este, sí, llamen a la, a la sala Lazaroff, que son los que, los que se encargan de eso. Creo que sí, este, no tengo ni idea. Pero por que ahora, de en la, en el material de difusión dice próximamente, ¿no? Pero ya se sabe que va a ser en Ticantel, así que es por ahí que se saca la entrada. Ah, sí, sí, si sí, está ahí en, en, en la base de los datos, sí, y, sí, es ahí. Va a ser ahí. por Ticantel y se va a presentar los sábados a las 21 horas, los domingos a las 20, Sala Lazaroff, allá que decía muy bien el intercambiador Beloni, que todo el mundo lo identifica ahí, eh, sí. muy bien. Bueno, eh, de aquí al 12 conversaremos nuevamente, y vos, ya que estamos, aunque sea un minuto, ¿en qué otras cosas andás? Ahora estás lejos del carnaval eh, supongo por ahí. no ahora mira estamos ensayando con la reina de la teja ah, bueno, ya, este, está. <risa> ya <ensayando>. vol <risa> <risa> volvimos a la a la teja un barrio que, que aprecio muchísimo bueno digo, este, no solo por todos los años que estuve en, en diablos este sino porque estuve viviendo viví en la teja mucho tiempo Este, y ahora está, tuve el, el llamado justamente de, de Toby Morgade para, para la reina. Sí, y bueno, claro. también, este, realmente muy contento. Se está armando un grupo divino. Y bueno, este, todo el proceso, ¿viste? Ahora, en invierno es todo un proceso Primera de cantidad de mitad del cosas. año, y ya están ensayando. Qué impresionante. Lo que pasa es que tiene que prueba misión a, claro, la reina. Y, claro. este, y, y bueno, y, y como está, después de 10 años que no salía, se está armando de con los componentes también y bueno el conocimiento, vernos, tratarnos, este, mucha juventud, digo este, que es lo que más me, me atrapó también, ¿no? Está bueno. Digo este, porque si no nos vamos a llenar de viejos con nosotros, no, está buena, está y tiramos buena, la franja sí. este, no, no, pero este, divino, sí, la, la juventud este está, está buenísimo, este que haya esa mistura, ese equilibrio Así que bueno, trabajando, trabajando por, por todos lados. Perfecto, o sea, que, tanto perfecto. como teatro como carnaval. Bueno, estaremos conversando entonces de todas esas cosas. Muchísimas Albino, gracias a ustedes por, y cuando ustedes lo dispongan estaremos a sus órdenes. Muy bien. Albino Dale. Almirón entonces estuvo aquí en La 36. Hasta la próxima. Gracias.